El pato patoleo entró en cuaj gallinero detrás de un gusanito gordito y cuaj con sus dos patas cuaj trataba de apurarse y cuaj Los pollitos y fueron a ayudarlo, pero era muy pesado y un poco remolón. El gusanito estaba muriéndose de risa. ¡Qué gusanito tan chiquitito y tan picarón! Corrieron los pollitos para ayudar a Leo Querían animarlo y curarle el chichón Hicieron mucha fuerza y pusieron tanto esmero Que el pobre pato Leo al fin se levantó Saltaban de alegría los pollitos contentos Y Doña Bataraza en su idioma los retó Se pasan todo el día en vez de ir al cole Detrás de un pato y un gusanito muy picaron